La Cámara de Diputados rechazó los vetos de Miley a la emergencia en salud pediátrica y al financiamiento universitario. Fue con más de los dos tercios de los votos que se necesitaban y ahora... Deberá rechazarlos el Senado para que estas leyes queden vigentes. Afuera del Congreso, una multitud se movilizó para apoyar el rechazo, algo que se repitió en el resto del país. El veto a la ley de financiamiento universitario fue rechazado con 174 votos contra 67 y dos abstenciones. El veto a la emergencia en salud pediátrica fue rechazado por 181 votos contra 60 y solo una abstención. Vamos a escuchar parte del debate en la Cámara. Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica, Germán Martínez de Unión por la Patria y Mercedes de Mendieta del Frente de Izquierda. El oficialismo habla de libertad, pero yo le pregunto al oficialismo, le pregunto al señor presidente, ¿qué libertad puede tener una madre que se devana entre que la atiendan a su hijo o no lo atiendan? O ese padre que viaja kilómetros desde el interior y llega y el turno no está, o el insumo se, se discontinuó, o el tratamiento no se puede hacer, o la cirugía no, hay que seguir postergándola. ¿Qué libertad? ¿Qué libertad carajo tiene esa familia para poder decidir? Ninguna. Nosotros tenemos que defender a la comunidad universitaria, tenemos que defender a los estudiantes a lo largo y ancho de toda la Argentina, a los trabajadores docentes, a los trabajadores no docentes, que han perdido más del 30% el poder adquisitivo de sus ingresos a partir de la aplicación de esta motosierra absolutamente salvaje con la que han gobernado en este año y ocho meses que llevan. Nosotros tenemos que defender a los niños, a las niñas, a los adolescentes que se atienden en el Garrahan y que son de absolutamente toda la Argentina. Y hoy también estaremos desde las calles y desde nuestras bancas diciendo bien claro que el Garrahan se defiende y diciendo que la universidad pública, gratuita y de calidad que es un orgullo nacional va a seguir siendo una universidad para las y los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode. Parte de lo que pasaba dentro de la Cámara de Diputados, mientras tanto afuera del Congreso y en las calles del país hubo festejo tras el rechazo a los vetos. Voces del acto frente al Congreso. Cientos de trabajadores, trabajadoras, estudiantes, jubilados, familias, rodeando el Congreso para decirle a las y los diputados que defienden el hospital Garrahan hospitales pediátricos alcanzados por la ley y residencias nacionales así como la universidad pública, rechazando los vetos del gobierno de mi ley para ponerle un freno al vaciamiento del hospital y la universidad un pueblo está movilizado y mirando lo que ocurre en la cámara de diputados de este congreso basta la justicia de la salud y la educación pública se saldó el debate Muchos dirigentes nos decían que no se les podía salir a enfrentar al gobierno porque tiene apoyo. Sin embargo, quienes como en el Garrascan peleamos contra la destrucción que impulsa el oficialismo, tenemos un respaldo creciente. En contraste, el gobierno sufrió una derrota categórica y el rechazo de una mayoría cada vez más grande. Mi ley insistió por cadena nacional en un ajuste criminal que no produjo ningún beneficio económico salvo a una pequeña minoría de ricos y a los funcionarios que recibían coimas, como el 3%. No admitimos autoridad alguna este gobierno para seguir ajustando y llamamos a profundizar la lucha en las calles y los lugares de trabajo para detener la destrucción de la salud, la educación y el salario. Y luego del rechazo a los vetos, la oposición logró también aprobar una resolución para la interpelación de Karina Milley por las sospechas de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, por lo cual hay una causa judicial en la que está acusado el presidente de la Nación, Javier Milley, y también su hermana. Concretamente la Cámara aprobó emplazar... Es decir, obligar al diputado libertario Nicolás Mayoraz a convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside para que se reúna en plenario con la Comisión de Salud y se someta a votación los pedidos de interpelación de Karina Milei, del Ministro de Salud Mario Lugones y del Jefe de Gabinete Guillermo Francos. Los bloques de oposición tienen los votos para aprobar las interpelaciones, pero no podían avanzar porque Mayoraz no convocaba a la comisión que preside. Ahora va a estar obligado a hacerlo. La Cámara también aprobó por unanimidad crear una comisión investigadora del fentanilo contaminado. Por otro lado, hoy sesiona el Senado y el principal tema es el tratamiento del rechazo al veto de mi ley a la ley aprobada por el Congreso para que haya un reparto automático y equitativo de los ATN, los aportes del Tesoro Nacional entre las provincias. Crece el rechazo a la privatización de la empresa Nucloeléctrica Argentina, que es la que opera las tres centrales nucleares del país. Es una de las empresas estatales que fueron incluidas entre las privatizables en la ley Bases. En declaraciones a Radio Estación Sur, el exdirector de la firma estatal, Gabriel Barceló, aseguró que el gobierno busca pasarle un negocio importante a un privado amigo. A mí no me parece para nada que el interés fundamental de este gobierno cuando que esa empresa sea este eh, bajar el gasto, yo creo que es eh, pasarle un negocio importante a, a un privado, amigo, o no, a un privado, es un tema ideológico, de lo mejor de los casos un tema ideológico, eh, un beneficio para un privado, es más, van a aumentar las tarifas, porque eh, por, por una ley nacional, las generadoras de electricidad, eh, de, de poder de, de, de propiedad del Estado, no pueden más que cubrir sus gastos, por eso no tiene ganancias, no tiene pérdidas, pero no tiene ganancias, es una de las tarifas más bajas del sistema, la nuclear. Y ya están diciendo que van a aumentar. Creo que ya la aumentaron las tarifas para, para hacerlo tenta, tentador para un privado. ¿Está bien? Entonces, el sistema está pagando más más por la electricidad que generamos, nada más que para darle plata a un tipo que va a ser menos que lo que está haciendo el Estado. Uh -huh. El ex director de nucleoeléctrica Argentina, Gabriel Barceló, aseguró que es una pérdida de soberanía y un daño económico, privatizar la empresa y especuló con los posibles manejos que podrían hacer los nuevos operadores si esto se vende como es las empresas uh -huh. eh, de este tamaño cuando se entra capital privado suelen terminar trabajando más para el interés del capital privado que para el interés nacional como ha pasado en otros casos lo que una de las cosas que puede pasar por ejemplo es que la nueva la nueva eh, administración decida comprar el combustible en el exterior para lo cual eh, van a encontrar posiblemente algún alguna empresa de fabricación de combustibles que le haga un dumping Eh, con, bajan los precios por un tiempo, destruyen la capacidad nacional y, y luego lo vuelven a subir y quedamos enganchados a comprarle combustible de las centrales todos los días a un proveedor externo que va a manejar la cosa en función de sus intereses también de, este, de país o ¿no? de, de empresa extranjera, eh, pero en todo caso fuera de la, de la línea de los intereses nacionales. Ya han, han privatizado una una empresa clave para el desarrollo nuclear que era escarmona IMSA, la han vendido, la han vendido vilmente porque es una capacidad con una tremenda capacidad tecnológica, una empresa con una capacidad tecnológica extraordinaria. Es una pérdida de soberanía, eh, la, la, la, directamente es una pérdida de soberanía, pero además lo que quiere decir un daño económico grave para los argentinos, este porque lo, la pérdida de soberanía a la corta o a la larga significa también un daño económico. Declaraciones a Radio Estación Sur de Gabriel Barceló, ex director de Nucleoeléctrica Argentina, esta empresa estatal que controla las tres centrales nucleares, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, una empresa clave para la generación de energía eléctrica en nuestro país. Vamos ahora a Neuquén porque allí la actividad petrolera mediante fracking o fractura hidráulica sigue provocando sismos en la zona de Vaca Muerta. Nos lo cuenta nuestro compañero Marcelo Pascucio. Nuevo temblor en Añelo, Vaca Muerta. Según un informe del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, IMPRES y el Observatorio de Sismicidad Inducida, el evento alcanzó una magnitud esta semana de 2,8 en la escala de Richter y tuvo una profundidad de 14 kilómetros. Ya son 98 los sismos registrados en lo que va del año. Del total de estos sismos, 79 están asociados a la actividad del fracking, mientras que únicamente 19 responden a mecanismos naturales. Javier Grosso, del Observatorio de Sismicidad Inducida, no da lugar a dudas sobre la relación de los sismos con la actividad de hidrofractura hoy la sismicidad asociada a la frecuencia hidráulica. ¿Cómo la identificamos? La primera gran diferencia que tiene en relación a la natural es que se dan muchos sismos en un espacio espacio muy pequeño, es decir 7 sismos a menos de 5 kilómetros a la redonda en 20 días y con un set de fractura en el medio, ya es un indicador de que esa sismicidad está siendo asociada a algo que está ocurriendo ahí y el, el dato muy importante es la poca profundidad de la liberación de energía, son sismos de 5 kilómetros de 10 kilómetros, de 11 esos son indicadores de que en una zona donde no habían registros sísmicos, empieza a aparecer un gran número de sismos y siempre con un elemento común, que es que haya un equipo de fractura en esa zona o que lo haya habido, que hayan estado fracturando hasta algunas semanas o incluso meses. Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio. deportiva en el noticiero nacional de Farco porque en Chile se jugarán desde fines de octubre los Juegos para Panamericanos Juveniles. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday. El deporte adaptado vuelve bueno, a estar en el centro de la palestra con la disputa de los Juegos para Panamericanos Junior de Santiago de Chile 2025, repasando lo que se viene por adelante en la agenda del deporte adaptado, los Juegos para Panamericanos Juveniles del 2025 serán los sextos Juegos que se disputen, se celebrarán del 31 de octubre al 9 de noviembre de 2025 en Santiago, Chile, y será la primera vez en la historia que se disputen en la capital del país trasandino Con localización en Santiago de Chile, habrá 30 países en competencia y más de 1.500 deportistas tendrán su apertura el 31 de octubre y finalizarán el 9 de noviembre, tras lo que fue el paso por Bogotá 2023. Alrededor de 1.500 atletas de más de 30 países competirán en 12 disciplinas. La CB elegida es el 28 de agosto de 2024 se confirmó que Santiago será la sede elegida de estos Juegos. Esta será la primera vez que se disputen en la capital trasandina utilizando el legado deportivo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago de 2023, donde destaca el Centro de Entrenamiento del Deporte Paralímpico, además de toda la infraestructura que rodea el Estadio Nacional. Víctor Jara reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Aldaires, de Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario.